Lo que estábamos viendo es que la parada de autobús se había quedado muy pequeña para los autobuses y era incómoda para los para todos los usuarios. Eh, y hemos ido a un diseño, pues como puede verse aquí, de parada mucho más amplia. Va a ser una parada, probablemente, la más grande que, que vamos a tener en Irún. Que lo que, fundamentalmente, nos ha llevado a plantear este proyecto es la mejora de la parada de bus. Ese es un punto por el que pasan todas las líneas, no solo las urbanas, también las interurbanas y que en el futuro también está llamado a tener nuevas líneas. Por ejemplo, una en la que estamos trabajando con nuestros vecinos del otro lado que en su día se anunciará pero que permitirá una conexión diaria entre San Juan de Luz, Endaya e Irún.